con varias declaraciones, varios testigos estuvo el comisario Rodríguez de la Brigada de Investigaciones eh, también estuvo el comisario que era el comisario Veloso de Maitén también prestó declaración eh, Gonzalo Cabrera eh, bueno, Fernando prestó declaración también y María Isabel, bueno, la mamá de Facún eh, falta una declaración clave porque sobre todo los dichos del comisario Veloso y, y el comisario de, de la policía de, de la Brigada de Investigaciones Rodríguez de la comarca eh, sus fundamentos están basados en, en lo que ha argumentado el oficial Carrizo y es el que está trabajando en el lequen que se lo mandó a llamar pero hoy día no puede llegar, así que se pasa a un cuarto de intermedio esta mañana. Hasta la a partir de las 9 de la mañana va a iniciarse nuevamente Eh, lo que hoy no se pudo terminar. La idea era que se pueda terminar hoy, pero bueno, faltó eh falta ese testimonio que para la defensa es clave, porque los dichos tanto de Veloso como del comisario Rodríguez están basados en los dichos de Carrillo. En lo que se refiere a la declaración de Gonzalo Cabrera, bueno, eh se sí, es como que se Se desestimó por eh, contradicciones entre la primera declaración y la y la que vio ahora la fiscalía argumentó bueno era era la carta de la fiscalía, pero bueno cuando comenzó su declaración en un momento se hace un par de preguntas si él había sido torturado o no en, en qué condición había sido de, eh había ido a declarar él de, declaró que había bueno balizado un testimonio de declaración bajo tortura porque se lo golpeó en la comisaría de Bolsaina, así que quedó como falso testimonio, no me equivoco, creo que quedó así. Eh y después qué otro más había un Si alguien que me ayude, no sé qué más queda. Bueno, la abog la abogada señora igual pidió eh custodia, oiga, no, ¿Tortura? seguridad sí. para el para este peña que fue torturado. ¿Tortura? Claro. Medidas de protección pidió para resguardar eh, la integridad de este Peñi, que sí. fue torturado. Por la, que fue torturado, bueno, por la policía de Gualfaina en conjunto con la brigada de investigaciones de Esquel, que la comisaría de Gualfaina depende de la jurisdicción de Esquel. Y, se viene desarrollando bastante favorable el juicio, ¿no? hay argumentado en lo que se refiere a las condiciones eh, carcelarias que facundo tuvo bueno estando en, en ancagua ya en la cárcel de máxima seguridad en valdivia eh, que no eran eran no eran mejores condiciones sino todo lo contrario en las condiciones casi inhumanas no en el cual él estuvo detenido eh, se planteó la situación en el cual él realizó una huelga de hambre exigiendo determinadas demandas particularmente bueno que se le deje ser mapuche no que es algo tan básico y que muchas veces eh En el sistema carcelario de los estado no se contempla un, un un protocolo para presos políticos mapuche eh por otro lado, bueno se planteó la situación de salud no solamente la por la cual está la salud crítica que él está teniendo hoy día acá sino también su salud crítica que estuvo también cuando fue cuando estuvo detenido eh en Guumapu y que Bueno, por eso es un portalemotivo no por dentro de lo, eh, en lo que se refiere a la situación de salud del otro lado cuando estuvo detenido por el, el caso de fondo supisé y las condiciones carcelarias y las demandas de, de poder hacer su ceremonia correspondiente dentro de un espacio adecuado en el sistema carcelario como una las demandas fundamentales eh, al no cumplirse en una primera instancia, bueno, se recurrió a lo que fue la huelga de hambre, no que todos recuerdan más o menos, estuvo casi alrededor de un mes. Eh, son argumentos importantísimos para tener en cuenta, eh, sobre todo cuando se se lo junta con eh, la falta de garantías procesales que hoy día tiene el, el sistema judicial chileno para con los presos casi como apuntes, eh, no hay garantías de un debido proceso, Bueno, eh como contaban también los, los distintos testimonios ahí de Fernando y, y la mamá, hay una persecución política que no solamente eh, se origina en el conflicto de pinmaquén en la defensa del Nienmapo quinto antes sino que viene un, hay un proceso de investigación desde que viene hasta alrededor de más de 10 años que no solamente se está investigando a Facundo sino también a toda su familia a sus hermanos y al resto de los peñas y la mu que están involucrados en procesos de recuperación y defensa del territorio no eh eso queda en evidencia. Y por tales motivo bueno o el desarrollo del juicio de hoy día esta parte eh fue bastante interesante ¿no? y, y el actor de, de la defensa y de, de facundo también fue muy interesante y como que hay buena perspectiva por lo menos de lo que se aprecia en lo inmediato para mañana mañana bueno falta como le decía de que prestaba declaración oficial Carrizo eh y se presentarían lo que son los alegatos y ahí bueno el juez decidirá después